qué buen clásico para arrancar esta segunda y última hora que irá hasta la una de la tarde. Recordamos mucho a estos británicos icónicos dentro del género del synth pop llamados Erasure, una canción de 1988 escrita por sus integrantes Vince Clark y Andy Bell, en cuya letra ellos hablan de un ruego de un amante para que muestre compasión y. y respeto, por eso dice A little respect, o un poco de respeto, en español. Una canción que tiene una sintetización, un sintetizador bastante fuerte, muy acentuado, obviamente que en contraste con esa guitarra acústica, y el falseto en la voz de b e l l que es impresionante. Es como escuchar a Mariah Carey o Ariana Grande cuando suben. Es exactamente igual, a mí me encanta. Yo siempre, cuando esta canción、eh, la ponemos o todo, yo intento subir, pero no puedo. Eso es imposible. <risas> la voz no le da a uno, definitivamente, pero siempre es muy bueno recordar I r a i s e Con este, uno de sus clásicos. A Little Respect aquí en W Radio. Mateo Duarte con ustedes en compañía de DJ Nelson Pacheco en la consola y la programación. Y recuerde, también estamos en las redes sociales, arroba Duarte Radio en Twitter y también lo que es arroba W Radio Colombia, nuestra cuenta oficial, nuestra cuenta madre aquí de su emisora. Pero vamos a continuar con buenas canciones. Vamos a saltar en el tiempo para el año 94 con una chica llamada Lisa Loeb y una canción que ella compuso, pues pensando por allá en los 90. Pues,、eh, como buscar vendérsela a d a r r y Hall de Hall and Notes para un proyecto en el cual le estaba buscando música. ¿Pero qué ocurrió? Pues al final ella se quedó con la canción y después se la dio a su vecino, o más bien la escuchó, que era Ethan Hawke, y este se la entregó a Ben Stiller y la usó en esa película que conocimos como Reality Bites. Esa es la canción. Stay I Miss You, Lisa Loeb, sonando aquí en música W. And you don't, don't give a, give a, a, a damn, damn a damn a damn Eduardo NW Radio. Bueno, esta sí es inolvidable. Este clásico de 1996, que fue la canción más emblemática de las Spice Girls. Ahí encontramos, a, haciendo el rap a Melby a Gary Hadwell, dos partes de lo que conocimos como estas grandes mujeres que se reunieron hace unos cuantos años, desde una reunión de, de regreso, de reencuentro, bueno, en la cual pues no estuvo Victoria Beckham, la esposa del futbolista David Beckham. Pero bueno, ahí les fue bien en el Reino Unido. Funcionó y todo, pero bueno, o sea, esos reencuentros a veces pues no son completos y uno espera a ver siempre a ver los artistas en su totalidad. Una canción que pues recordemos que hablaba de ese valor. De la amistad femenina sobre las relaciones heterosexuales y al final se terminó convirtiendo en un símbolo del empoderamiento femenino y la canción más emblemática, por supuesto, de este grupo. Wanna be con las Spice Girls recordando aquí a las doce y cuarto en W Radio Mateo Duarte a c o m p a ñ á n d o l o s hasta la una de la tarde. Recuerde, ahí vendrá Global Hits luego a las dos. Eduardo Peña con toda su música. Juanse García a las seis con la música del mundo y al final para cerrar el doctor Peláez con tangos y algo más a las nueve de la Noche. Pero vamos ahora con un poco de rock, donde nos regresamos a 1983. Gran canción de una agrupación progresiva. Son los señores de y e s y esto que se llama Owner of a Lonely Heart. Gambling is fun when you're with me Rush home、sure、that is not the same without a gun And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun, fun.、Oh. Up, up, up, I won't tell you that I love you, kiss or hug you, cause I'm bluffin' g with my muffin. I'm not lying, I'm just stunnin' g with my love glue gunnin'. g Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise t h i s promises. Check this hand, cause I'm mom. n o b o d y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 El Clásico de Derek and the Dominos, agrupación de la cual hizo parte Eric Clapton. Esta es la versión que hizo para ese Unplugged. Pero esta canción casi no la llegamos a conocer, honestamente. ¿Por qué? Cuando se graba el Unplugged, pues Eric Clapton no quería lanzar ni el concierto, ni el audio, nada. Al final, dio un permiso para que se lanzara de manera limitada. Como le fue tan bien y se vendió tan bien, al final decidió darle permiso a su disquera para decirle: Bueno, listo, ¿sabes qué? Láncelo. Y que lo tenga todo el mundo. Y así, conocimos esta hermosa versión que le dio nueva vida a esta canción y a este clásico del rock, como bien lo decía Chuck Level, quien era el que tocaba el piano en esta canción. Espectacular versión del clásico de Eric c l a p Tony Derek and the Dominos. Pero continuamos con buena música, son las 2 y 29 de la tarde en este domingo en Colombia. dj Nelson Pacheco junto a Mateo Duarte quien les habla acompañándolos hasta la una cuando vendrá Global h i t s Pero vamos a ir para el año 83 con una canción de otros británicos. En este caso un dúo que conocimos como Los Rhythmics. Esta canción que los llevó al estrellato y que los estableció A nivel mundial. Recordamos obviamente mucho el video de la canción con Annie Lennox con ese look un poco andrógino que, pues, al final pues rompió el molde para esas estrellas pop femeninas. Ustedes saben cuál es. Por supuesto, s w e e t Dreams are made of this. You're unbelievable You're unbelievable、oh. yeah. Pushing down a better view instead of bringing the ideas out the one, the world. a Never d take your e y s to embrace yourself. w i u r the g r a t e s t p e e c e I know this w o l l and what it seems. Oh, oh. Oh, man. It's unbelievable.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 Adele, con Send My Love to Your New Lover. Esa canción que recordamos mucho de ese 25 año 2016. Una canción que tiene una mezcla de pop, R&B, que es bastante obtempo, con un sonido bastante rítmico, en la cual Adele describe como, estoy feliz porque te fuiste. Obviamente, una canción dedicada A su exnovio. Y hasta este momento los estuvo acompañando Mateo Duarte Sierra en compañía de DJ Nelson Pacheco allá en la consola y toda la programación. Yo me voy a despedir con buenas canciones. Vamos a ir con Easy Lover, esa colaboración de Philip Bailey de e r w i n h a n Fire, junto a Phil Collins, que lo recordamos por supuesto, su carrera solista, y Genesis. Ya después vendrá algo de Anita Ward, de Rolling Stones, y al final una sorpresita si nos da y nos alcanza el tiempo. Ya viene Global Hits a la una de la tarde, así que no se mueva, que seguimos con mucha. Buena música aquí en W Radio. Nos reencontramos nuevamente mañana en el Noticiero de la Blue con Julio Sánchez Cristo. Feliz resto de domingo. Con Mateo Duarte, en W Radio.